Ideas de Negocio, el podcast. Buenos días y bienvenidos de nuevo a otro episodio más de Ideas de Negocio, el podcast. Soy Nuria Hidalgo y junto a mí hoy no está Luis. Luis porque Bueno, pues nos hemos cambiado estas semanas, la semana pasada hizo él el episodio, esta semana hago yo el episodio y espero que la semana que viene pues ya sí que estemos los dos juntos. Como siempre, bueno, pues comentamos qué tal la semana, mi semana ha sido un poco de locura, la verdad, porque estoy en proceso de reorganización familiar, ¿qué significa esto, Nuria?, Bueno, pues significa que a Greta, que es el bebé con el que generalmente eh, estaba siempre y con el que grababa y seguramente que me habíais escuchado varias veces ya con ella, bueno, pues ha empezado la guarde y eh, los que sois papás, pues sabéis que eh, la guarde eh, supone un, un proceso de adaptación tanto para el bebé como para los padres. Y bueno, pues ya que tengo horarios flexibles, pues no quería que fuese, digamos, como muy de golpe, ¿no? Así que, bueno, pues eh, llevo como mmm, prácticamente dos semanas, eh, además contando el puente, eh, yendo a la guardería, quedándome dos horas, mmm, vuelvo, voy, vengo, tal, y bueno, pues esto va en detrimento completamente de la productividad. Pero, bueno, pues eh, espero luego, en el momento en el que ya esté completamente adaptada, Eh, recuperar todo este tiempo perdido y ser muchísimo más productiva que de hecho, vamos, tengo muchísima confianza en serlo y bueno, pues eso por el aspecto así un poco mejorable, digamos eh, a nivel de productividad, pero bueno a nivel de organización y, y por la niña también, porque está súper contenta y le gusta mucho ir a la guardia así que en ese sentido bien y luego por otro lado, bueno, pues esta semana sale mi segundo curso en boluda.com súper contenta está teniendo un feedback brutal o sea la gente le está encantando tengo eh, la bandeja llena de eh, correos de soporte gente preguntando dudas eh, comentándome sus casos la verdad es que wow, me está encantando Está siendo súper, súper chulo este curso, Fiscalidad para Autónomos. La verdad es que, bueno, pues es un curso muy necesario, ¿no? En el momento en el que te planteas emprender, pues necesitas saber un poquito de esto. Así que, bueno, en ese sentido, guay. Y luego, así como novedad, hoy no tengo a Greta, sino que tengo a India, que es mi hija mayor y que, bueno, pues tenía fiebre. Y, bueno, pues uh, está aquí conmigo pintando y con su ordenador rosa. Que ella también tiene un ordenador, no os creáis, ¿eh? que soy la única que tiene ordenador aquí. Así que, bueno, pues hasta aquí esto esto es lo que ha sido mi semana y um, comenzamos con el episodio de hoy. Hoy no voy a proponer una idea de negocio como tal, sino que voy a matizar o voy a pulir eh, una idea de negocio que ya está súper trillada, que ya conocemos absolutamente todos, pero bueno, voy a comentar algunas cosillas que me parece interesante que eh, tengamos en cuenta porque eh, hay veces que a lo mejor no se plantean o de primeras te lanzas y luego nos llevamos sustos, ¿no? Así que, venga, vamos a ver qué es esto. En primer lugar, eh, estoy hablando del Membership Site, ¿de acuerdo? Idea de negocio, ingresos recurrentes... ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para uh, tener un Membership Site? ¿no? Bueno, todos sabemos aquí lo que es un Membership Site, es una página web donde eh, tú te apuntas, pagas uh, de forma recurrente, mensual, trimestral, anual... Lo general es hacerlo mensual y gracias a eso obtienes un uh, algo, ¿no? Obtienes algo. Y vamos a hablar de este algo, precisamente, de las características que tiene que tener este algo para hacer um, para, para hacer sostenible este tipo de negocio y si no las tiene si estas características no las tiene, entonces es necesario que tenga otro tipo de características de acuerdo entonces para mí un membership site me estoy refiriendo a algo pues eso o sea, página web vale no a un um, a una membresía a lo mejor de, de del mundo offline, ¿no? No, no, no, no, no mundo online. Debe ser un producto digital, puede ser producto, puede ser servicio, ¿vale? Digital, pero ojo, cuidado con que sea un producto descargable, ¿de acuerdo? Y además, cuidado con que sea no amortizable. Vamos a ver qué es esto realmente. Bueno, un producto uh, que sea descargable... Um, Perdón, he dicho amortizable y me, y me refería actualizable. Mm, me he ido, me he ido a otro sitio. Eh, si el producto es descargable, estás perdiendo poder, ¿no? De cara a eh, la permanencia del cliente, ¿no? Eh, en el membership site. Pero no siempre es así, ¿de acuerdo? Mm, vamos a poner un ejemplo. Eh, mira, precisamente eh, esta semana en mi grupo de Telegram, a uh, en t.me/emprendedoresholisticos, eh, ¿de acuerdo? Um, bueno, pues comentábamos la posibilidad de eh, generar un negocio de venta de plantillas. Bueno, esto lo decía Miguel Antúnez, que eh, bueno, pues si eres boluder, sabrás que es el profe de analítica de boluda.com y bueno, pues él eh, dentro de su proyecto interno o dentro de Excel y finanzas Eh, él está planteándose abrir un, un market de eh, plantillas de Excel. Bueno, a mí me parece un producto brutal. Es verdad que hay mucho desconocimiento en cuanto a eh, la importancia que debe tener un emprendedor o un empresario eh, de Excel, porque no solo es llevar la fiscalidad, sino hay muchísimas más cosas que se deben trabajar en Excel. ¿De acuerdo? De hecho, a uh, uno de, de los requisitos de estos que, que, se, que están pero nadie dice, de los economistas, es que de debemos manejar Excel, ¿no? O sea, es, es algo que, que hay que tenerlo, ¿no? Para, para manejar números, para manejar empresas, para manejar dinero, hay que tener esto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues él se plantea hacer esto, ¿no? Y bueno, pues pedía feedback, quería saber un poco qué tipo de plantillas eran las que le gustaban y demás. Entonces... Um, Claro, aquí surgía un, un, un problema, ¿no? Y es que, eh, como digo, es, va a ser un producto descargable, obviamente. Claro, no hay más, ¿no? O sea, no es, por ejemplo, una plataforma de cursos, ¿de acuerdo? Como pueda hacer por ejemplo, la que tengo yo, mi escuela de negocios, o como pueda ser la de boluda, que tú te apuntas, ves el curso. Es verdad que si ya lo has consumido, Bueno, pues si te desapuntas mmm, no pasa nada porque yo lo has consumido, pero muchas veces hay tantísima información volcada que no eres capaz de retener todo y entonces digamos que pagas el acceso a una biblioteca, ¿vale? Simplemente es así, porque, bueno, pues uh, hay muchas veces que no te ves el curso entero, sino ves solo un trocito de un vídeo, porque sabes que es ahí donde está la información que tú quieres y ya está, y estás pagando por eso, por tener acceso siempre a esta información, ¿de acuerdo? En el cambio, el perdón, en cambio, el otro caso es distinto, porque una vez que tú te descargas a tu ordenador, la plantilla, no necesitas nunca más volver a la plataforma, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es actualizable. Entonces, aquí tenemos un problema, ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos una membresía? ¿Cómo hacemos un pago recurrente en un sitio en el que eh, no existe esta actualización del contenido? Sí, puede ser que puntualmente alguna um, plantilla sea actualizable o alguna cosa, pero por norma general no va a ser así, ¿de acuerdo? Entonces, um, y bueno, antes de irme a la solución, quiero eh, hablar de otro tipo de ejemplos de producto descargable, pero que sí tiene sentido con membresía, ¿de acuerdo? Que son las membresías de plugins, ¿de acuerdo? Han surgido varias, hay varias en el mercado, eh, que son, pues eso, es un sitio que tú pagas una mensualidad o lo pagas a, de manera anual o semestral o como quieras y tienes acceso a descargar un montón de plugins que realmente son de pago, ¿de acuerdo? Que son premium. Entonces dirías pues pago una, un mes y me los descargo todos y luego ya pues ya está. No, porque esos plugins se van actualizando. En función, por ejemplo, ahora mismo que hemos vivido la actualización a WordPress 5.0, bueno, pues en función de eh, las modificaciones que vaya habiendo en el core de WordPress, esto va a obligar también a que eh, los plugins se actualicen, porque claro, si no dejan de funcionar en el sitio no entonces tú vas a seguir pagando no solo por si te van a traer nuevos plugins sino vas a seguir pagando para que esas actualizaciones estén, ¿de acuerdo? para tener esas actualizaciones ¿de acuerdo? así que en ese sentido bueno pues eh, tiene que ser eh, actualizable ¿de acuerdo? y eh, más cosas eh, como decía en un caso en el que el producto no sea actualizable, va a ser muy poco rentable, ¿de acuerdo? Muy rentable para el cliente, pero poco rentable para el empresario, ¿de acuerdo? Entonces, antes de contar la opinión, antes, la solución ¿no? en este tipo de casos, vamos a ir a eh, varias características que, en mi opinión, debe tener un Membership Site. ¿Qué es? En primer lugar, exclusividad. ¿A qué me refiero con exclusividad? A que ese contenido no hay manera de consumirlo fuera del Membership Site. ¿De acuerdo? Aquí como ejemplo, bueno, por salirnos de los típicos, Netflix, Spotify, ¿no? Tú tienes acceso a todo eso, ¿vale? Pero en el momento en el que te das de baja, dejas de tener acceso a todo eso. Y no hay forma legal, digamos de acceder a todo ese contenido si no es con el pago, ¿de acuerdo? Si no es con la suscripción, o sea que en ese sentido, exclusividad. Por otro lado, tiene que ser también recurrente. ¿A qué me refiero recurrente? Y aquí no estoy hablando del pago, estoy hablando del producto. El producto tiene que ser recurrente, si no, no tendría sentido esa recurrencia, ¿de acuerdo? Puede ser, por ejemplo... Eh, bueno, pues que tú te apuntas durante cuatro meses y durante cuatro meses vas a tener determinado contenido. Pero eso no es un membership site, ¿de acuerdo? Es verdad que hay ahí un periodo en el que sigues con el cliente, pero no es recurrente, no es un membership site en el que tira y tira y tira y tira y vamos a ver cuál es el turn rate, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tú vayas a vender... Tiene que ser recurrente unitariamente, que esto es lo que no ocurría con el ejemplo de las plantillas descargables, ¿no? Porque unitariamente cada plantilla de por sí no es recurrente. Si es recurrente, y aquí está la clave del el tema de las, de las plantillas, si es recurrente, generar muchas plantillas, ¿vale? Entonces, bueno, pues como tienes ahí muchas, muchas, muchas, bueno, pues vas a seguir pagando para obtener más, ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? Uh, bueno, no, venga vámonos todavía no lo voy a desvelar, <risa> vámonos con el último, y por supuesto la última característica que tiene que tener el tema del membership site es que sea actualizable, ya lo hemos comentado antes que exista una actualización ¿vale? entonces claro, dirás jolín, uh, por ejemplo código Genesis es de estas características ¿no? tú te puedes apuntar un día, lo ves y ya está Bueno, sí, pero tiene, una vez más, ese aliciente de biblioteca. Un desarrollador, por ejemplo, yo que me dedico al desarrollo web, también, pues, a, para mí es súper importante tener a esa biblioteca, no tener que estar todo, o no tener que tenerlo todo en la cabeza, en primer lugar, o, en segundo lugar, a, no tener que tenerlo continuamente todo exportado a algún sitio, además de que me perdería las nuevas actualizaciones, ¿no? Entonces, si nuestro eh, producto no es actualizable, de acuerdo es decir, que el cliente se lo queda y ya está, y olvídate, en ese caso, para empezar, tenemos que tener un mínimo viable muchísimo más alto que, por ejemplo, en el caso de unos cursos, o en el caso de una música, o en el caso de este tipo de cosas. ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque de esa manera conseguimos hacer... Eh, um, consciente, digamos, al, al cliente de que eh, es que no te va a dar tiempo en un mes a ver todo, ¿no? Entonces, claro, esto es un problema de eh, de acceso a este tipo de negocios, ¿vale? Es una frena, o sea, frena el acceso, ¿no? Frena que haya gente que se meta en esto, porque no puedes salir solo con un código de Génesis o no puede salir solo con una plantilla descargable, tendrías que salir con muchísimas y además la recurrencia tendría que ser muy grande para que realmente se genere esa, o que el cliente se sienta abrumado ante tantas cosas que no sea capaz de consumirlas en el tiempo que dura la suscripción la membresía, por eso por ejemplo Joan ha puesto código Génesis un día, o sea un código al día ¿de acuerdo? porque es que no, no te va a dar tiempo, o sea, o estás continuamente mirando códigos Genesis o es que no te da tiempo a, a verlo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues hasta aquí este episodio en el que estoy sola y, uh, bueno, pues te he dejado ahí caer no una idea de negocios, sino cosas que hay que tener en cuenta en este tipo de idea de negocio que ya conocemos todos y que bueno pues quizá eh, no te habías planteado de esta manera nada más, eh, un abrazo enorme y eh, nos vemos o nos escuchamos el próximo viernes, chao